De los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín contraataca de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, dos horas de Olga Vázquez. Buenas noches a todos y todas. Comienza el Berretín Cultural, dos horas de Olga Vázquez el programa de radio de Olga Vázquez que sale por FM 106.3 Radionauta. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Martina, ¿todo, ¿todo bien? Estamos medio agitados. Estamos medio agitados porque vinimos corriendo. No sobre el diván, <risa> sino sobre las sillas de del estudio de Radionauta, aquí en el Olga Vázquez, de calle 60, entre 10 y 11. Y hoy es nuestro programa número 40. ¡Ay, qué lindo! Sí, 40 bueno, programas. Hay que festejar, esta sí, él hay que festejar. Cuando cumplimos 30, mi mamá nos regaló un whisky y Bien. se ve que hoy se le pasó, o no sé qué habrá pasado, pero no ni siquiera me mandó un mensaje, nada. Yo pero lo bueno. que sí sé es que llegué y hay un... Hay, hay, ya sí, hay corche, es hay mi propia celebración. Ya uno se pone traje. contento, se pone sí. cálido. Eh, vamos a tomar vino porque no solamente es el programa número 40, sino que además eh, yo estuve estudiando desde las 8 de la mañana <risa> <risa> y no hay más, básicamente. Bueno, eh, pero por suerte quizás eh, dentro de poco no haya más universidades, así que... No, no. <risa> Primero me tengo que recibir, o sea, yo quiero decirle, <risa> mandarle este mensaje directamente al presidente Macri. Tiene terminantemente prohibido, porque lo prendo fuego, o sea, yo no me llevo a recibir porque cierra las universidades o las privatizantes, que no, no me puede pasar, claro. ya estoy, ya está. Pero es, ¿cuánto, cuánto, pagarías, ¿Cuánto pagarías por terminar tu carrera? No, es que no voy a pagar para ir la universidad, o sea, todo bien, Eh, me cabe estudiar, pero no no no pagaría jamás. Eh, igual hice todo el colegio pago yo, en verdad. Claro, ¿Sabías? Yo fui no un colegio sabía. privado. sí Así que ya he pagado demasiado y por sí. mi educación como para pagar la universidad. Bien, tenemos eh, números de teléfono. Sí, el teléfono de Radionauta es 451-6917. Y el WhatsApp es 221-670-5190. 221-670-5190. Sí, y tenemos una novedad también. ¿La viste? No, vos recién llegás. Yo llegué, eh, la televisión está apagada. No, claro, no. no, no <risa> Esa novedad no ya era del programa otro programa. Eh, tenemos página de Facebook ahora. Ah, bien. Se llama El Berretín Cultural, porque son muy originales. <risa> es el nombre del programa, es el nombre de la página. La pueden buscar en Facebook así, tipo www.facebook barra alberretincultural y tienen la página y le dan me gusta y nosotros nos ponemos muy contentes porque significa que la gente nos escucha y ahí ya mismo hoy hemos publicado eh, un video de Janis eh, Joplin porque el programa de hoy y no por nada, sino simplemente porque así va a ser va a estar dedicado al blues vamos a escuchar durante todo el programa blues y eh, vamos a contar un poco eh, en cada caso cada vez que presentemos una canción Bueno, ¿por qué? ¿Por la elegimos? ¿De quién es? ¿Qué estaba pensando cuando la hizo? O lo que hemos encontrado en relación a eso. Así que, um, por eso hemos publicado el video de Janine Joplin. Le pueden dar me gusta. Vos puedes hacerlo, por ejemplo. Yo, ahora, ya, ya le voy a dar me gusta Muy al video. Bien. ¿Es este? Ah. Sí. sí. Le es mandamos ese. un fuerte abrazo a Tama, que está en los controles. A Facundo Pérez, que es nuestro productor y está produciendo desde temprano, porque estuvo acompañando los otros programas. A eve arrodo a Juanchi, que están ahí circulando por la radio. Eh, hoy tuve mucho frío, vos sí. no sé cómo la pasaste Y yo también, la verdad con mucho frío Porque eh, nada, tenés que estar en la calle Yendo de un lugar al otro La verdad que esta vida no, no, no da más una... Igualmente, no, dale No, estaría bueno que sea una estufa por en cada, en en cada, cada esquina corazón. Una cosa así, ¿no? que uno vaya Yo creo que es hora de empezar con la, con la bebida blanca Sí, eso sin dudas. Eh, pero bueno, se está sobreviviendo también al calor de la lucha, ¿o no? Mm. Porque con los fríos... Vamos, vamos. Las nieves, las tempestades, el Winter is Coming ha llegado también, eh, movilizaciones cotidianas, todos los días se está saliendo a la calle. Nunca hizo tanto frío nunca se estuvo tanto en nunca la calle. Nunca se estuvo tanto en la calle Qué con bueno. este frío, o quizás sí, eh, quizás sí, habría sí, sí. Que, que, que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones, quizás sí, pero eh, sí, la rebelión, la última rebelión popular del 2001 fue en verano, así que eh, sí, está hace mucho frío y y la verdad que saliendo un poco del chiste la movilización de ayer en defensa de la educación pública fue verdaderamente impresionante las fotos las pocas fotos que han circulado porque realmente ha sido nuevamente bloqueado por los medios de comunicación eh, la, la, bloqueada perdón la manifestación son impactantes en mi caso que estuve acá porque no por trabajo y después por estar acá en la radio no pude ir a la marcha Eh, es lo que vi y fue la verdad increíble. Y bueno, ayer hablábamos un poco y supongo que hoy habrá hablado también un montón en todos lados. Pero bueno, eh, desde el 2001 que no se juntaban todos los gremios docentes y sí. estudiantiles eh, para defender la educación pública en la calle como se vio ayer. Sí, recordemos que, que venimos, no, o sea, no, no tiene solo que ver con, con las paritarias docentes que, que hace en las últimas paritarias se está proponiendo un 15%, yo recuerdo, las recuerdo a los, a los oyentes eh, y por ahí otro 15% de acá en enero, cosas así que no, que no tienen ningún tipo de sentido sino porque además hay un desfinanciamiento a partir de, de este año, hay un desfinanciamiento de la, de la universidad pública, por ejemplo en alguna facultad de la, de la Universidad de La Plata ya se ha dicho en, en plenarios que no se llegaría a octubre, así como está el tema, ¿no? Y bueno todo esto es lo que genera eh, además o sea por un lado el, el financiamiento de la universidad y por el otro todo lo que le cuesta a un estudiante hoy en día ir a, a estudiar que el boleto más bajo está 6 con25. Por sí, está caro el boleto. Aumentó todo. Aumentó, Aumentó todo, todo y eso hace que haya también gente que También aumentaron los fuera. alquileres. Yo estoy renovando contrato, lógicamente, aumentan los alquileres también. Eh, acá en la ciudad de La Plata, eh, según informan algunos medios, la, el paro de los docentes de ayer y hoy tuvo acatamiento rotundo. Eh, hay fotos de las facultades vacías. A mí me llamó la atención ayer porque pasé por Económicas y vi que había alguien que se estaba graduando. Pero bueno, es económicas, ¿no? O no, sea, económicas de, es especial, <ríe> <ríe> sí. Es de esperar. Pero pero sí, en la mayoría de las facultades no hubo ningún tipo de actividad. Este paro nacional fue de 48 horas, jueves y hoy viernes, y fue convocado por la CONADU por todo esto que vos estabas comentando recién. Pero bueno, la verdad que en realidad la marcha de ayer eh, confluye en... Eh, yo creo que ya a esta altura, más allá de los reclamos particulares, eh está confluyendo la, la defensa de la universidad pública en cuanto a tal, ¿no? Que es algo que sí no se veía. Yo hoy pensaba, ya hace 10 años me sumé a alguna agrupación estudiantil justo, ¿no? coincide. Y pensaba que también, ¿no? Me sumé en un contexto que había movilizaciones, pero eran súper de avanzada, digamos. Era claro. como eh, queríamos la reapertura de comedores que habían sido cerrados por la dictadura, que se siga manteniendo un peso Eh, que nos dejaran cursar debiendo materias del secundario hasta agosto, por ejemplo. No no estaba en discusión, o sea, esto me refiero, ¿no? Como, sí. no es que nunca nunca se dejó de estar en la calle, pero no estaba en discusión la universidad pública como tal, en la educación, como un acceso para todos, como un derecho para todos. Y me parece que en realidad el grueso de la marcha, más allá de las los sindicatos, había muchísima gente suelta, digamos, independiente, que se moviliza a defender algo básico, ¿no? Que tenemos que, que, que defender como un criterio que no, no puede, o sea, no se puede retroceder tanto, digamos, sino o sea en un lugar tan de resistencia, vamos a decir bueno, la universidad tiene que ser accesible y totalmente pública y gratuita ¿no? claro y nosotros para el, no sé en mi caso habíamos empezado también a, a tener discusiones cuando cuando se discutía el tema de la Coneau, de la aplicación de, uh -huh. de la Coneau. Y, y bueno eran eran también formas de, de, de ir eh, privatizando o sea eh, utilizando formas de, de encasillar el conocimiento de forma que pudiera ser privatizado o eh, pudiera haber una transacción de conocimiento esta idea que, que se usa mucho en algunos países, eh, pero eh, acá directamente no, no vienen con un discurso nuevo, sino directamente te sacaron el financiamiento y te quedaste sin luz, sin gas, te quedaste y además con, con un montón de, de chicos que ya les, les cuesta, o sea, los estudiantes les cuesta mucho más hoy en día poder... Eh, Ir a la facultad, eso es, es, es tremendo O sea, eso, la facultad eh, no, lo, no lo va a ver tanto O sea, os, no, el, el tema es cómo contabilizar todo el, el, el flujo de, de estudiantes que, que está dejando afuera la, esta, esta crisis Que es una crisis y eh, hecha por el gobierno ah, No sé si sí, llamarlo crisis Sí, que tiene que ver un... con lo ideológico y lo político también eh, Hay... También hay que pensar que hoy nos gobierna una clase, eh, ¿no? no solamente, de, eh, o sea, es, es una clase política y es una clase económica también, la mayoría fueron a universidades privadas, tienen títulos vinculados al mercado capitalista tal como, eh, digamos, lo conocemos y eh, hay una completa subestimación, digamos, de la importancia que tiene la universidad no, más allá de la universidad, la educación para las masas, digamos, como no no, no se concibe, eh, o sea, es, es una hay contraposición de intereses directos, digamos, claro. o sea, si el pueblo está educado, si el pueblo está formado, tiene más capacidad de decidir, eh, eso es el ABC, digamos, de la de lo que ha sido la política de explotación y a lo largo de la historia, ¿no? Y eh bueno, Eh, Argentina es uno de los pocos países en el mundo que mantiene una política educativa como la que tiene hasta el día de hoy, que tiene que ver con las luchas, obviamente, pero bueno, realmente esto de entrar al mundo eh, también sería en gran parte privatizar la universidad o eh, arancelar sí. la educación, porque en verdad Entramos al mundo en el mundo eh, así es como funciona, digamos el conocimiento es un bien, es un capital, como lo es eh, cualquier otro... Otra cosa que se puede adquirir en el mercado y la gente paga por eso en el resto del mundo, digamos. O sea, es muy particular el, el caso de Argentina y es obvio que es uno de los primeros puntos que va a atacar este gobierno. ¿no? Yo algo chiquitito que, que en la cátedra en la que estoy, en la, en la Facu, se, se planteó ¿no? el tema de que sí si, que aprender a defender la universidad tiene que ser parte del contenido académico. De lo que vos das en una materia Porque, digamos, si no, ya no tenés más esa materia Digamos, es como lo básico Es cómo seguir teniendo lo que uno necesita para, para subsistir uh -huh. Entonces plantear esto O sea, hacer un paro, hacer una clase pública eh, Parar, no dar la materia Y preguntar a los chicos qué les pasa con la crisis O, bueno, no sé si llamarlo crisis Porque es una mentira el tema de la crisis Acá lo que hay es una política de desfinanciamiento Que, digamos, está pensada para eso Pero sí. parar un poco y, y hablar sobre esto y poder entender la posición en la que estamos y de ahí sacar la lucha pensar que no esto es son golpes que, que son periódicos que vienen te, te golpean estamos golpeando a toda latinoamérica y cómo salir hacia afuera y, y pelear por lo que nos corresponde que es que eso es aprender digamos uh -huh. Sí, acá desde La Plata eh, salieron más de mil personas en 22 micros en el día ayer, seguramente fue mucha más gente en otros medios también, eh, docentes, estudiantes universitarios y eh, gremio no docente. Esto también es interesante de pensar la cuestión interclaustro, ya no solamente desde un lugar de eh, lo que tiene que ver con el gobierno de la universidad, sino también de la transversalidad de la vía de uno, digamos, no como que uno es todo, es estudiante, claro. es trabajador, eh, es militar, digamos como que se cruzan eh, los planos de la vida sin ir más lejos acá en el olga hay muchísimos compañeros y compañeras que somos parte de la universidad pública y también trabajadores de la universidad pública eh, o también docentes en otros en otros establecimientos de, de la educación públicos. primaria y, y superior eh, pero bueno está esto siempre no como el, el los discursos de la derecha que se renuevan y que bueno eh, atacan a, a, a los estudiantes eh, planteando que bueno que salir a reclamar lo que le corresponde eh, tiene que ver con no querer estudiar digamos o con no querer sí. eh, hacerse cargo de, de algunas cosas y bueno repudiamos eso y saludamos a quienes se hayan movido ayer sí, por las de buenos aires eh, la producción dice eh, 70.000 personas o así que bueno un número importante Bueno. Bien. Vamos a darle paz a la gente. Sí, Escuchándote programa y, amor, y, amor. y afecto para un eh, viernes. Sí, porque es viernes y nosotros estamos tomando vino, y no sabemos si todos cantan con vino. Porque casi frío también. Porque quizás le mandamos un abrazo a que lo van a sentir. Sí. Yo creo que no viste sentir? que esas cosas del abrazo y eso no. por ahí no. Yo les mando un, un saludo. Un, un saludo. saludo y les les mando esta canción que vamos a escuchar ahora, ya vamos a empezar con el blues, eh, y vamos a no, no es un programa típico de blues, vamos a escuchar a algunos blueses que se salen como de la norma, vos de, decir bueno, voy a pasar blues, bueno, que empezás con papo, no, nosotros vamos a empezar con los redondos, es así, y no solamente con los redondos, sino con un blues inédito de los redondos que se llama blues del noticiero, vamos a contar un, unas líneas en relación a esto, porque hemos conseguido el dato de que fue grabado el 23 de julio del 89 esta versión que vamos a escuchar eh, un día después de tocar en el Palacio Peñarol de Montevideo, Los Redondos continúan con una minigira uruguaya eh, en un pub que se llamaba La Esquina con K. Eh, el dueño ante la... El, no sé cómo decir se estaría muriendo de emoción no porque, porque estaban tocando los redondos. los redondos en su bar registra el show desde la consola donde estaban enchufados los redondos y eh, se ve que los conocía igual también porque le invitaron a, a tocar la viola ahí, pero bueno estaba como bastante eh, que como que quería guardar ese momento y bueno de esa de gracias a ese registro que hace el dueño del bar que eh, Nos hemos quedado con esta gran canción que se llama Plus del noticiero y la vamos a escuchar ahora. Fins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 noche vamos con estamos todas las cortinas van a ser de vivibiking porque sí algo tenía que ser homenaje al rey del blues sí, él sí. es el rey del blues así que las, las cortinas vamos a entrar con bibi King que es estamos escuchando ahora son las 8 de la noche y estamos en raonauta fm 106.3 en el Olga Vázquez que tiene números de teléfono. Sí, y los números son... Bueno, el teléfono es 451-6917. Pueden eh, llamar y, y desernos un feliz programa. Y el WhatsApp es 221-670-5190. 221-670-5190. Sí. Escríbanos por WhatsApp. Sí, den. Incluso gente que Valen. quizás dijo que por ahí no iba a escribir, que escriba. ¿Quién dijo que no iba a escribir? Y hay gente que dice, no, yo no, no, no sí, escri escriban. Si, Digan, están, saludos. si están escuchando, yo les digo a, a Sonia, a, a Luz, eh, que, que manden algo. Sí, manden algo. Eh, bien, seguimos con el Berretín Cultural, el programa de radio de Lorga Vázquez. Y tenemos, eh, vamos a hablar de cine ahora. Y me acordé recién que Tama, que está en los controles, organiza un ciclo del cine muy bueno los domingos. Ahora después lo vamos a anunciar para que la gente eh, vaya. Qué lindo, ver, es. Yo este domingo quizás... Ay, Rindo del Mar, ¿Ves? me acuerdo y me, me angustio Pero es un peliculón el que pasan Se llama Suspiria La película, de pasa una película de los años 70 Que sucede en una academia de baile Ahí, terror, academia de baile me encanta, me encanta, me encanta, encanta, me en encanta. La No la había además, la quiero ver Pero después vamos a tirar bien toda la data Para que la gente que está escuchando a Agende y se vea una peli Está bueno, viste, en invierno hacer esas salidas Uy, sí, De ver pelis parece? Comer algo rico, ¿no? un eh, Bueno, yo ya estoy con la... Vos tenés hambre. <risa> yo tengo hambre, estoy... Y, y sí, verse una peli, la verdad que es muy linda Sí, recién entramos a la cocina y hay un olor riquísimo como a... a, a ¿Viste? A salsa, como que Ay, pintó la rico. pasta hoy. Así que, vénganse. Y hoy tenemos la día. columna de cine. Hoy tenemos columna de cine más tarde, pero ahora vamos a hablar de cine en nuestra sección de noticias culturales. Porque eh, hay una película argentina, que se llama La Larga Noche de Francisco Sanctis, que va a estar en nada más y nada menos que el Festival de Cannes, que arrancó esta semana. Esto es en Francia, la Costa Azul, Cannes. Sí. La gente le debe sonar quizás el famoso premio Palma de Oro de Cannes, ¿no? Que es un poco una vidriera Con, que se contrapone a los Oscarcar porque muestra el cine mundial digamos no como sí. la, la industria cinematográfica de los países que no son Estados Unidos Aunque siempre hay algunas películas americanas que entran eh, generalmente muestra películas de Europa también de, de oriente digamos y Argentina cada tanto mete ahí algo que Eh, como en este caso, eh, La larga noche de Francisco, de Francisco santis la apertura del cans fue con una película de Woody Allen, la última de Woody Allen, que bueno, sigue haciendo el cine que a, a algunos nos gusta y a otros, y a otros no sé ¿Y si a tanto, otros no sé tanto, pero bueno, él es como que tiene una cruzada ahí por por los años dorados del cine, ¿viste? le está haciendo películas sí. que se hacían hace... Sí, yo, hay algunos que, algunas, algunas películas me gustan y otras para mí son malas, directamente, pero bueno, qué sé yo. ¿Viste pero que, no, vamos a hablar de eso porque es un tema que yo me voy a poner mal. No, o sea, no pero a, a mí acá yo, te, yo te, te defiendo la... a muerte que hay películas de Woody Allen que son malas. Sí, seguramente, seguramente. <risas> acá no más. Seguramente. Lo pasa es que hay, yo tengo, quiero decir esto y nada más, prometo que entro al tema, eh, tres directores de cine... Con los que no soy objetiva o sea ah, no me importa claro. lo que hagan porque A me, me gusta. Pasa, sí. Woody Allen Pedro almabar y wes Anderson Para mí no hay eh, no hay nada que decir Porque claro. han hecho tantas cosas buenas Que sí, siempre, sí, sí. unas más o menos eh, Bueno, qué sé yo no, Me reta el productor seguramente por Facebook Voy a entrar Al tema de eh, Claro, sí Bueno, hay polémica por la pareja de Woody Allen Y sí, y sí, sí <risa> Pero ese es otro, otro, tema. Tema. Ese es otro Eso siempre es otro tema Siempre es un tema que no hay que no hay que pasar ese tema Pero ¿por qué violador? ¿Se casó? ¿Está casado? ¿Está casado? Está casado con... El, era la hija optiva, pero está casado al fin y al cabo. Bien, no importa. Eh, la larga noche de Francisco santis es una película eh, que estuvo en el Bafisi, que es el sí. Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Eh, ganó, además... Se agotaron entradas. Uh -huh. Fue un... Todo un, suceso, todo un suceso y ganó la competencia argentina y eh, ahora ha entrado en Cannes sus directores están muy sorprendidos lo, los dirige la dirige la película eh, una pareja y está inspirada en eh, una novela que es de Cacho Constantini Humberto sí, Cacho Constantini, Humberto, Humberto Constantini. Y la película eh ¿por qué la traemos, no? Porque al del tema que trata es, es sobre, o sea, sucede durante los años de la dictadura militar en Argentina y los directores eh, digamos, asocian un poco la los sucesos de la película con el presente, ¿no? Y es muy interesante el análisis que hacen. Hicieron una nota, los entrevistaron en el diario El País. Y bueno, primero cuentan un poco cómo fue que eh, llegaron a la obra, ¿no? Que tiene que ver con una feria acá en Parque Centenario, que es muy conocida, de libros. Y bueno, habían leído ahí un poema que después vos vas a leer, seguramente. Yo lo, yo lo quiero leer porque es un poema que hemos leído también acá en el taller de, de poesía. Eh, Yankees hijos de puta, leyeron, de Humberto Constantini. Ajá. Uh -huh. Eh, bien y a, a partir de ese poema después el librero les les presta la, la novela en la que, que después de leerla deciden dirigirla o sea convertirla en película ¿no? y bueno, les preguntan eh, un poco, vamos a, a contar lo que dicen porque no, no voy a interpretar todo, pero bueno, ¿de qué forma piensan el cine? Pensemos que la película es totalmente independiente, ellos la, la filmaron independiente, la mandaron al Inca como muchos directores y directoras mm. mandan películas y la película entró en el Fisi y ahora están cans no entonces como que no lo pueden creer un poco claro. Ellos dicen, tratamos de pensar al cine como una herramienta política, no en el sentido estricto o militante, sino como una herramienta para construir sentido común, interpelarnos y pensarnos a nosotros mismos. No buscamos bajar un mensaje al público sino una reflexión. Esto dice Fernando, que es uno de los directores. En relación está bueno, me parece, y también me hacía acordar cuando le leía un poco al, al, al, a lo que plantea el, el encuentro de cine de olga otra ventana, ¿no? Que a veces el el cine no necesariamente es del lugar panfletario, ¿no? Sino, o sea, como la vida del Che Guevara, métele sí. bueno, la filmación de una movilización obrera que está muy bien, digamos, lo que es documental, lo que es pero sino también, bueno, como el cine es una herramienta eh, artística también como lo es otra, como lo son otras, como la poesía, la música, la que quieras. Para eh, interpelar o incomodar al otro Desde eh, su propio lenguaje artístico no Como sí. es la, la poética audiovisual eh, Y no necesariamente cayendo en lo panfletario Sino como en, desde su propia concepción O sea, como esto, filmar de manera independiente Una obra de literatura nacional Que aborda un tema como la dictadura militar Y en realidad las vacilaciones de un hombre Que se encuentra en ese momento eh, En una situación de definición eh, cuando hasta ese momento lo que estaba sucediendo en la argentina le pasaba por el costado ¿no? sí eh, también estamos como en una hace unos años hay una profil, una proliferación de películas que con esta temática a mí me parece que es interesante que hayan tenido tanto éxito también en cierta medida, ¿no? Como no sé, El secreto de sus ojos, que que toca temas que están muy arraigados en no solamente en Argentina, pero en Argentina fuertemente, pero también toda Latinoamérica, que tiene que ver con la dictadura y que hoy en día nos muchos eh, eh, muchos mucho de nosotros que por ahí tenemos eh, digamos conocidos que vivieron ese tipo de que vivieron la dictadura que tuvieron que exiliarse eh, vemos también que hay cosas que se están repitiendo eh, por ejemplo no sé en brasil eh, en Paraguay en eh, a mí me, me llama la atención, yo venía como pensando en, en, en, en eso, ¿no? En cómo, cómo puede ser que, que gane una película de este de, de este estilo eh, y, y se vea en todo el mundo y a la par ahora, en este momento, en Brasil, en Paraguay y en Argentina de manera solapado o con, con eh, el apoyo de los medios, hay una especie de golpe de Estado hay golpe de Estado fehacientemente en algunos casos y, y en otros, digamos, lo que hay es... Eh, sacar la, la, la herramienta política al, al, al sector popular digamos lo que vemos que se repite una y otra vez y, y en ese en ese contexto esta película viene a decir algo uh -huh. y Tiene espacio para decirlo, eso es lo interesante, ¿no? Sí, eh, Andrea Testa y Francisco Márquez, que son los directores, eh, ambos nacidos en los años 80, Andrea Testa desde el 87 y Francisco Márquez del 81, o sea, son de nuestra generación, eh, justamente hablaban de eso eh, porque les preguntan, y eh, sí si sí, el personaje de francisco santis que es este este personaje que se desenvuelve en la película que está es un le contamos a la gente brevemente es un, un tipo de clase media que empieza la dictadura y viste la ignora el tipo es un burócrata o sea va aburar vuelve a la casa no no se nos involucra ni tampoco le interesa lo que le está pasando al lado y de pronto se ve e eh, inmerso en una situación eh, vinculados compañeros de laburo que los están los van a desaparecer digamos no entonces bueno que todos los dilemas que se le presentan y mmm, ellos dicen bueno eh, dicen le preguntan si, si, si la situación política del país eh, en el que estamos hoy es el momento de discutir la participación civil en la dictadura y contestan eh, que sería el momento si no estuviésemos en una situación con gente que parece que quiere volver atrás. Claro. Declaraciones incluso del mismo gobierno de la ciudad de Buenos Aires que plantean que el tema de los 30.000 desaparecidos se arregló arriba de una mesa para cobrar subsidios o que apoyan la teoría de los dos demonios. Algo que pensábamos que ya estaba superado. Eso es una, una respuesta bueno. bien generacional, digamos, ¿no? O sea, eh, nosotros hemos crecido en democracia Nacimos en democracia y entendimos que había discusiones saladas, digamos, en relación a la dictadura y de pronto nos encontramos con funcionarios diciendo en eh, eh, los medios, bueno, en realidad no fue tan así o, o dando este debate no de la teoría de los dos demonios y es un poco una reacción que las tenemos distintas, algunos salen a la calle, otros escrachan, otros firman una peli, digamos, ¿no? Como que está bueno pensarlo también de esa manera y no solamente es un solamente... proceso de memoria, es un proceso de memoria que tiene que, que, que se viene haciendo que tiene que ver con saldar algunas algunas cosas que no están saldadas, porque lo si bien se se va adelante con los juicios, eh, eh, lo, lo que decís de que los juicios hacia Eh, a, lo, a la gente de, a los civiles no no se avanzó aún en eso. Claro, o se está recién avanzando ahora y justamente yo dicen eso, no no lo vivimos, no lo vivimos, o sea, la dictadura, pero nos sigue constituyendo. Eh, creo que el conflicto del personaje es muy actual y nos posiciona a nosotros como individuos en una sociedad. Es una reflexión sobre cómo nos relacionamos con las vidas de los otros que no son iguales a las nuestras, de clase media, que sí tenemos una casa, una cama y una comida para comer. Es un poco el debate que están planteando muchas eh, asociaciones y agrupaciones de derechos humanos como diciendo, bueno, loco, los desaparecidos de ayer son los pibes de hoy que los matan por una gor sí. por tener una gorra, por llevar tal cara o tal otra. Y para hacer política también. Muchos sí, casos para claro. hacer política porque han disparado dentro de espacios culturales, de espacios uh -huh. políticos, han, han disparado y, y, y no solo policía sino además gente de civil. Sí, la clase media sigue sin involucrarse en eso, digamos. Me parece uh -huh. que en ese sentido plantean que es como muy actual, ¿no? Como decir, bueno, o sea, a mí me pasa todos los días beba la cana que para pibes en la calle, menores, ¿entendés? Los para, los trata mal. Yo paro ahí digo che, loco, que... Quiero ver el procedimiento, ¿me entendés? Sí, y sí. la cara se cae en las patas, ¿eh? O sea, te dicen, los largan. O sea, porque no les gusta que la gente se meta o los encuentre haciendo algo que, primero, es ilegal y, segundo, es un abuso de poder total. Y, bueno, me parece que en ese sentido es re actual eh, lo que sí. plantea la peli, que ellos sean generacionalmente eh, como nosotros, me parece que tiene que ver con eso también, decir, bueno, está bien, Eh, es una película ambiental en los 70 pero hoy está en discusión esto porque en realidad los derechos humanos no quedaron ahí nada más, sino que hoy se está viendo que se están cagando los derechos humanos desde el poder político obviamente, y es esto desde lo que hablamos en el primer bloque de la universidad hasta los pibes que siguen desapareciendo porque la cara se los lleva y no los devuelve eh, y bueno, y una clase media que es la que decide políticamente el destino del país porque es la que mayoritariamente vota y no se involucra eh, desde la base con los problemas digamos, ¿no? Y sí, sí hay, un, hay algo que me interesó mucho de la película volviendo al, al tema de la película que es que que digamos que si vos la ves eh, entendiendo o por lo menos con, con, un, con el, eh, entendiendo un poco qué es lo que pasó acá en los 70, obviamente te emocionás porque le das una, una interpretación si vos la ves sin saber eso o sea, eso es lo interesante, que haya ganado un, un festival internacional yo supongo que, bueno, no lo, no lo deben tener tan arraigado que igual de todos modos siga siendo tan eh, tan llamativa, ¿no? Por, uh -huh. por por la trama de la película, porque es una trama fuerte, digamos, es sí, interesante también, eh, yo, la verdad la peli no la hemos visto, yo no la vi, espero vi poder el, verla pronto, vimos el tráiler. Está sí. bien hecha, digamos, también hay que decir que los festivales internacionales eh, también se fijan en eso, es una película está bien hecha, tiene consistencia eh, cinematográfica, ¿no? Y es esto que ellos decían al principio, ¿no? Bueno, es una herramienta desde su propio lenguaje, ¿no? Vamos a hacer un un cine antropológico mostramos la dictadura entendés así claro. y entonces la gente se conmueve porque el pueblo latinoamericano sufre no eh, eh, a nivel de la poética audiovisual como el cine debe ser constituido está bien hecha además de que la trama es interesante y además de que toca un tema sensible digamos no pero la letra de Hberto constantini ¿no? la, la letra de Humberto constantini que agarra una persona que no está involucrada y le involucra, uh -huh. no hace eso el vamos a leer algo de él de Dale. De después en el espacio Marta leeremos ahora vamos a volver a hablar de Blues después de pasar esta data que esperemos que la gente tome en cuenta para ver esta película en cuanto la podamos ver no eh, por casual no no por casualidad no sé cómo se diría no se estrenó en La Plata los jueves hablo de cine en una tarde descalza y bardeo al cinema de La Plata bueno se puede creer que no, no nos traen películas, Angry Birds claro. puedes ir a ver al cine de La Plata yo pensé que se jugaba no, ahora eh, por ahora no. Bien, vamos a escuchar más blues en este caso. Vamos a escuchar otra banda nacional, Manal. ¿Te gusta Manal? Sí, me gusta Manal. Manal es una bomba. Es una bomba, del otro lado dicen que sí. Estuvo integrada por Alejandro Medina en Bajo, Voz y Teclados, Claudio Gavis en Guitarra, Armónica, Piano y Órgano y Javier Martínez en Batería y Voz. Javier Martínez es un personaje maravilloso, de la idiosincrasia nacional, de la cultura argentina. Recomiendo buscar videos de él en YouTube, y que, hablando porque no tiene desperdicio. <risa> eh, consideraba a Manal, junto con Almendra y los Gatos, por supuesto, los fundadores del rock nacional, pero la diferencia era que Manal tenía como el planteo sistemático de que se podía hacer blues en castellano, cosa que en los años 60, fines de los 60 no se pensaba, decía, no, rock es inglés, está bien, podemos hacer canciones en castellano, pero el blues, no el claro. blues es en inglés, no hay manera no, no, no decía eh, no, muy influenciado por Cream, no que era la banda de Eric Clapton en ese momento se puede hacer blues en español y fundaron Manal, que fue sin dudas eh, la banda de blues eh, más popular eh, al menos pionera de, del rock nacional, incluso antes que, que Papo hiciera Papo Blues, que después obviamente fue una aplanadora total, pero en ese momento Manal. Y eh, en realidad el, el origen del disco Manal, que fue lo único que hicieron en principio, después se volvieron a juntar y demás, fue pensado para hacer la banda de sonido de una película. Finalmente eh, se convierte en un disco icónico de, del rock nacional. Vamos a escuchar de ese disco de el año 69, no, 70, perdón, el primer long play Avenida Rivadavia, que es la tercer canción del disco y tiene la particularidad en realidad como eh, en principio es el único tema del disco que lo canta Alejandro Medina, o sea, no Javier Martínez que era la voz de la banda. Pero además es una de las canciones que digamos, dice explícitamente eh, lugares y situaciones de la geografía porteña, que esa era como la gran característica de Manal, ¿no? Era rock urbano desde Buenos Aires, ¿no? Eso fue como lo, lo que los posicionó en un lugar que nadie más eh, accedió, digamos, después de ellos, más allá de que hayan hecho muchísimo blues. Lo que hizo Manal en su principio, en principio con, con Buenos Aires, y el blues es algo que no, no ha sido emulado luego, pero así que si te gusta te parece Vamos bien a escuchar la escuchamos sí. Avenida Rivadavia ahí va Caminamos una calle sin hablar Avenida Rivadavia Caminamos una calle sin hablar Avenida Rivadavia Pensé quan us subi... bolava s'ha escapat i pensei pensar a hey. 6.3 Twitter, Radionauta FM Facebook, Radionauta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 celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos encargala en kioscos o suscribite al 0 2 4 53 2 por un país con infancia La Pulseada la revista del Padre Cajade Agenda Olga Vásquez Música en el auditorio Sábado 14 desde las 9 de la noche Arte y Rock Muestra plástica y poesía Música con Das Kulter, Surfin Maradonas Simón y los Caballeros de la Dimensión Centro Social y Cultural Olga Vásquez 60, entre 10 y 11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 Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta sí. sí. sí. sí. FM 1063 En Radio Nauta está sucediendo El verretín cultural To my baby call and said we're through Estamos en el aire de Radio... levantaré un poquito más, me parece. A ver, ahí. Da no, es que está tremenda. Es eh, una de las mejores galetines de, de la vida, a pura blues. Sí, viene muy bien, viene muy bien. Viene el viene Faca, muy bien. Facundo Pérez, es quien habla. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Martina. Bueno, buenas noches, so. audiencia del otro lado. Radio Escuchas, como dice el señor Aymar Buenas noches y buenas tardes a los Radio Escuchas Radio Escuchas, Radio, escuchas. radio oyentes Radio Nautas, bueno, también Radio Nautas, Radio Nauticos Radio Nautas, Radio Flauticos También hay una versión de Radio Flauticos de Saludamos no a, a Álvaro Bretal Que está, sí, que está hablando por él. teléfono Llegó y se puso a la mano está... No tenía sí teléfono nada. en su casa y vino a hablar acá <ríe> Hablar acá Rodolfo Seco también está eh, sí. Lo mira la señora Natalia Gonzábal está del otro ah, del lado, otro lado. con el señor Eduardo González Sandía, los cuales abrazamos fuertemente, sobre todo Natalia, abrazamos fuertemente. A él lo vemos habitualmente aquí. Claro. Y lo abrazamos menos fuerte, porque si no, todos los días lo abrazamos así fuerte. Eh, no puede respirar a claro <risa> no, aparte estamos grandotes los dos con el estamos formachones si sí, la somos gente for, no lo sabe fuertecitos, igual. fuertecitos. no pero se lo decimos somos pero gente se... fuertecita contamos <risa> bien eh, seguimos con el berretín cultural el, el, programa, berre el berre blues el berre blues el berretín blues estamos en Heróga Vásquez de calle 60 10 y 11 y este es el momento en el que habitualmente Facundo el viernes pasado no estuvo y lo hicimos como pudimos. No sé si pudiste escuchar nuestro homenaje a los piojos. Escuché eh, a los 20 años de bueno, ese disco arco. que traía Ay. tantas canciones míticas. Fue muy personal, emotivo, por porque nos conmovió un poco, y, sí, ¿no? Sí, escuché que habían escuchado cuando era más chico, otro en otro momento, después claro. fuimos re piojeros. Sí, sí, sí, sí escuché. Sí. Yo no fui tan piojero, así ¿No? que no hubiera salido también bien el homenaje Piojoso, como ustedes. se decía. Piojos, Piojos, Piojos. Piojos, no, no fui, sí, no fui de los piojos, no. No, te pero no. nada, ni un poco. Lo que sonaba en la radio, después me llegó un disco más de grande acá ya en la ciudad de las Diagonales me llegó un disco, el primer disco de los piojos que escuché, me llegó acá en la ciudad de La Plata, pero no, eh, me mandaba mucho por el punk, por esos lugares claro. y todo esto no. no. O el rock estaban los Redondos y la Renga y los Piojos ya quedaban afuera ya de eso, afuera. parecían pop. Añelita de, ah, sí, de lo mira. que veníamos escuchando. Claro, hasta bien. que bueno, llegaron a las 6 de la mañana, no, fa solita querido, claro. y todo eso y ya uno lo canta como cancha, pero no sabe bien tampoco de dónde viene. Pero muy lindo el homenaje a los piojos, aunque nada tiene que ver no, con lo no, que no, vamos no. a hablar hoy. Y tampoco nada tiene que ver la fecha con quien vamos a hablar hoy, porque hoy justo no coincidió, pero como veníamos con el blues, si hablamos de Argentina y hablamos de blues, rápidamente nos vamos a Papo. Lo primero que se nos viene es Papo. Pero Papo, si bien fue uno de los primeros, igual como mencionaban acá, hubo gente antes también que empezó y que indagó en el blues y terminó haciendo otras cosas, lo de Manal que recién escuchábamos, por ejemplo. El Papo le dio lugar a muchos grandes músicos posteriores después en la, en la Argentina que hicieron su carrera. Uno de esos es Miguel Vilanova, en aquel momento era Botafogo, se conocía como Botafogo, ahora anda con Don Vilanova, hace un par de años cambió y no quiere que le digan más Botafogo, Botafogo. le gusta Mira, que le digan Don no Vilanova. Exactamente. Don Don Vilanova. Don Vilanova es el nombre Miguel Vilanova. Se fue a, a 200 años atrás, cuando a los, los ¿Le portenios les gustaba usar el don. Le puso el don. Ah, ¿no? Yo les voy a contar algo ¿tiene que Tiene el es? don, como Alica, con la liga. Tiene en, el don. Saben que en, en Ramos Mejía hay un lugar que se llama Mr. Jones, que toca mucho Botafogo ahí. Tocan lindas bandas, va, va a tocar gente en general, a tocar blues. Y, y es un lugar muy lindo para ir, así que no sé si ¿sí quieren ir un día. A conocer A Ramos a conocer, Mejía Vos sabés que sí. es una cosa que tengo ahí pendiente Ramos Mejía Que suena como tentado No sé no Es un sé lugar mítico ese En Ramos Mejía Y hay mucho rock en Ramos Mejía Hay mucho rock Yo pero no recuerdo las movidas punk que se hacían en Ramos Mejía Era como una de las movidas punk Más zarpadas que había en la, en la provincia Y bueno Había toda una secuencia en Ramos Mejía Era chiquito no me dejaban ir Pero me voy ir, Un día voy a ir a Mr. John en Ramos Mejía Quiero decir que hay mensajes, hay porque mensaje. hay, esto de Luz ha despertado... Eh, el Berre las, pas, El Berre Blues desperta con el Berre Blues. Primero Sonia y Luz, del taller de poesía, sí. Marta, que son fieles oyentes, les mandamos un fuerte abrazo, han mandado un mensaje, o llamaron, ¿cómo fue? Han llamado, ah, han llamado, llamado, han llamado, ¿Qué Qué grande? Grande. esto es raro. Con ellas hablaba... Al fijo. Han eh, llamado al teléfono fijo. No, esto es increíble. De hecho, si no es el primer llamado el berretín cultural, <risa> le pega Pean en el palo, palo porque <risa> muchos ya llegamos a la virtualidad. Berretín. Sí, sí. Mucho Facebook, Laura va llegaba mucho por WhatsApp, <risa> gente que o, eh, oyentes de habituales del Bertín, mucho WhatsApp, mucho mensajito de texto y Berre Blues, se ve que sí, se están, se le me llega mensajito también de que ha gustado sí, el término Berre Blues. Sí, también eh, Juan Manuel Lara a cada tanto hace columnas acá de otra ventana. Sí. Nos publicó en nuestra nueva página, no sé el si vaya le pusiste tú. Sí, el tercer me gusta le puse bien. Muy bien, muy bien. Eh, nos publica una canción. De hecho se llama el Berre Blues. Nos publicó una canción de su generis eh tierno, Juan. Sí, porque dice en la, en la publicación dice no se olviden que los blanditos también pueden hacer blues ah. ¿Eh? bien, Juan, y bien. buen blues además, y nos publicó la toma dos blues de su General y le mandamos un fuerte abrazo. Claro que sí, Ajá, claro Manuel. que sí volvemos. Volvamos, perdón. Sí, perdón a las noticias y bueno, en Brasil no, seguimos <risa> acá con el homenaje, tiene que ver con Miguel Villanova, Botafogo <risa> nacido en el año 1956, un 7 de febrero provincia de Buenos Aires Guitarrista de blues, dice la definición claramente, y una de las cuestiones particulares que tiene Don Vilanova como ahora le gusta que le digan, es que se dedica a dar clínicas de guitarra, no es solo un bluesero ah, bueno. que va por la vida tomando whisky y tocando en pulperías de blues, sino que tiene una cuestión de pedagogía muy, pero muy zarpada, que de hecho muchos guitarristas que nosotros habitualmente escuchamos han pasado por alguna clínica de Don Vilanova porque realmente es un virtuoso de la guitarra muy, pero muy grande, reconocido no solo aquí, sino también a nivel mundial en las en las en el ambiente blues, en el ambiente donde se mueve esta gente, decir Vilanova o decir Botafogo en su momento era una carta de presentación para cualquiera que anduviera tocando. Como tocar acordó muy chiquito, a los nueve años ya comienza a tocar. Tuvo un periodo cuando fue la dictadura militar, estuvo en España, en Madrid, se fue en el año 1877 y volvió en el año 1984. Anduvo allá, se conoció con Joaquín Sabina, por ejemplo. Uh -huh. Ahí en esas vueltas que tiene la vida. Curtieron también escenarios algunas que otras canciones. Antonio Flores, Mariscal Romero. A la vuelta lo recibe nuevamente Papo, que le había dado la puerta de entrada a los 17 años. Cuando tenía 17 años nada más, Vilanova, como Calamaro con Miguel Abuelo. Botafogo con el viejo Papo. Le da el lugar. Hay muchas anécdotas acerca de Papo y Botafogo cuenta mucha Botafogo, sobre todo cuenta el carácter de gruñón de Papo, en cada una de sus anécdotas se encarga de decir, fuimos con Papo y Papo pegaba la cabeza contra una chapa y pedía cerveza fría, claro. era todo así, entonces me dio cosa elegir una de esas para que cuente Botafogo, así que decidí elegir cómo llega una guitarra a sus manos, la ah. primera guitarra, así que si les parece, si escuchamos, si les parece, escuchamos a Miguel Vilanova, Don Vilanova, también conocido como Botafogo. Bueno, me, me llegó por mi hermana, eh, Rita, que, que era una, una jovencita sí muy entusiasta, que yo, yo pienso que mi hermana, bueno, me salvó la vida, ¿no? Este, ella creo que se dio cuenta de que me entusiasmaba mucho porque eh, en ese momento las hermanas iban con sus hermanitos al cine para cuestiones de, ¿no? de que no sean unos desviados morales también. Sí. Y entonces yo estaba ahí sentadito mirando y ella le gustaba ir a ver Elvis Presley. Estaba súper de moda, que sé yo. Entonces este yo me llevaba a mí, y la verdad que a mí me, me, me sacudió, ¿viste? O sea, justamente este sacudé. O sea que ya era bastante desviado. Sí, sí. <risa> Pero sobre todo cuando empezaba a pelar esas guitarras, esas Gibson, Hummingbirds, con todos esos labrados, acá decía, wow, mirá la guitarra que tiene el mono este, ¿no? Y después tenía un auto impresionante, una minas impresionante Quiero ser como él. era claro, viste, una sota impresionante. Entonces, o sea, ya se dio cuenta un poco que a mí me atraía, ¿no? Digamos. Entonces apareció un día con una pequeña guitarra este y, y la verdad que me salvó la vida. ¿no? Le salvó la vida, la guitarra y la hermana, que le regaló la guitarra, en realidad, le salvó la vida. Cada uno se salva como puede, a Botafogo no le fue nada mal en el salvavidas que le tocó. Ha tocado con mucha gente, con muchos grosos, con muchos grosos, por ejemplo, el rey, B.B. King, fue soporte durante cinco presentaciones de B.B. King, también con los Guns N' Roses, estuvo tocando Botafogo, tocó con Santana, tocó con Scott Anderson, con Jeff Beck, y ha dado vueltas y una de las giras que se recuerda mucho de Botafogo y las del año 99 por Tokio eh, y en Japón y dice que quedaron los nipones flasheados con lo que tocaba Botafogo que le pedían que no se vaya, que vuelva, que haga fue a hacer una, dos o tres fechas y terminó siendo como 10 fechas recorriendo todo Tokio y algunos pueblos también alrededor porque les había encantado a los japoneses como pelaba la guitarra el Don vilanova en esos momentos, fine de la década del 90. Yo quisiera decir, y no tiene nada que ver con esto, pero sí que La Cortina, que nos acompaña... Sí, ha eh, escuchado mucho, Botafogo la ha escuchado mucho. Claro, ahí. la ha escuchado mucho y es nada menos que areta Franklin, eh, que bueno, es una... Bestia total Y que es una de las reinas del blues también no Está haciendo esta canción Que se llama Today I Sing the Blues Y la hemos elegido para acompañarnos Sin duda de cortina ¿Tenemos algo de Botafogo para escuchar? Tenemos algo para escuchar pero antes Tenemos unas sí, declaraciones ah. para decirles De la parte polémica de Botafogo ah, bien, Y de no, qué no. lugar se ubica Y en un momento en un recital eh, Botafogo ya en ese momento Don Vilanova dice yo no soy antisemita Yo soy dice yo soy antisemita no soy anti -judíos. El plan sionista existe hace más de 150 años para la compra de la Patagonia por precios ridículos. Semitas son los que entran en el extranjero con armas y matan a la gente, como en Palestina. Sin embargo, nosotros no estamos armados. Todo el que quiera puede venir a este país, a Argentina, y estamos totalmente indefensos como país. Se armó un despelote de la gran madre con todas estas frases de Botafogo porque cuando él expresa ahí puede entender uno el concepto hacia dónde va todo, pero hacerse cargo del antisemitismo de esto sí, es modo es una cuestión que si no se plantean los argumentos sobre la mesa bien Abuelo de Pájaro rápidamente nos lleva a ubicar... Claro, nos llevó a ubicar rápidamente ¿En qué a la, En el contexto dijo eso, se en un recital en la Patagonia justamente, ah, en un recital ah, en el sur y ahí es cuando está. Acá estaba mucha cerveza artesana a la vía y mucho químico, mucho físico químico no que sabía pasa mucho. No. ¿Acaso y soy, soy Acá local? No pasa nada. Así que soy antisemita, lo que no soy es antijudío, dijo bueno, ahí bueno. y explica el sionismo ¿Eh? también, ¿no? Estoy es bien. una sí. interesante mirada. Sí. Bueno, sí. Es una interesante mirada Yo creo que hay más de uno Que comparte la mirada de Botafogo claro. Y le cuesta muchísimo hacerse cargo porque Por lo que puede venir a traer atrás Pero Sí, depende de hablar... cuántas birras te tomes ¿No? Sí <risa> Sí no, gente gente si tanto, no, no sé si tanto No sé si tanto Blanquea, se toma Más de tarde Pero ahí, sí, sí Hay gente que blanquea dos, otras cosas Que son mucho peores Y todavía. blanquea Blanquea sí. Sí. Bueno Eso fue no, poco, lo de igual. Botafogo Eh, para el homenaje de hoy Que nada tiene que ver Con el viernes 13 Casi no, algún nada. viernes 13 claro. lo traigo a Jason Pero estaba filmando pero Con estamos, Freddy Otra película esas Nos viene remake. bien esto, sí, Porque para... estamos En este clima Es un relax Aparte de esto sí, Es como nada que No tiene que nada. Sí, este... Me gusta esta versión De Berretini O sea Buena Pero ahí podemos pegar algún blusero que venga a tocar en Ay, algún momento, lindo. ¿no? Sí. Estaría, bueno. Estaría bueno. Ahora igual podríamos hacer berretines con géneros musicales. El berre blues. Cuando vuelva el, a tocar el berre, berre, berre blues, re, el que berre venga trash. a tocar. El berretrash, el berre jazz. El, berre... El, berretón. el berretón. El berretón. El berretón. Y ahí te quiero ver, mami, ¿eh? Que botafogo, que antisemita. Te quiero ver con el berretón. Sí, sigue Hay bailando, mami. Y bueno, ahí nos pará vamos a bailar. No, y... pares, pará, pará, no arruinemos el momento. Te pido por favor. Bien, ahora sí vamos a escuchar a Botafogo. Sí, fogo? por mí sí, yo ya está aquí. Bien. He cumplido con mi labor, les agradezco. Estoy muy bien. Es eh, muy eh sí, estoy un poquito cansada. En cámara lenta, ha sido un sí. día largo y una noche corta. O una noche larga y un día largo claro. No sé bien, cuál de, ¿qué de las dos cosas fue la, la que pasó? La realidad es que dormiste poco Lo cierto es que dormí poco claro. y hoy hubo que levantarse muy temprano Sí, eh, Facundo Pérez conduce de maneras mejor El periodístico matutino Uno de ellos ¿De ocho a vieja? Dos. No, de 9 a 12 De 8 a, a nueve estaba nuestra amiga Silvana Fasolari Acá ah. en Radio Nauta Y ahora vamos a despedir sí. Y este... puede tener el BR Funk el Berre no, Ahora vamos a escuchar a Botafogo de quien hemos estado hablando, bien sí. o mal o lo que sea, simplemente del hablando. Del Botafogo. Así, <risa> no, no hay ningún dilema del, en eso porque él, él dice ser el Un día vamos a traerla y ponernos a, a desmenuzar el término anticemita, que es muy interesante. Ah, estaría bueno. Ahora vamos a escuchar Blues para Argentina. En vos A veces no te entiendo y me quisiera ir Pero te quiero, por eso no me voy No podría estar ni un minuto lejos de vos Sentirme cerca tuyo me hace tan bien Por eso yo te canto, argentinos tú Todas te quiero ver como la cruz del sur, señalándome hacia donde Sua en amor como la energia y una gran vi de la plata transmite radionauta fm 106 radionauta.com.ar en radionauta está sucediendo el berretín cultural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 Continuamos con el berretín cultural, dos horas de Olga Vázquez Hemos dejado, lo único que no hemos tocado en este berre blues es la cortina de otra ventana porque es de Angelo Badalamenti y no nos atrevemos a tocarla porque... Nada, porque es un genio, primero y principal, porque es un tema de Twin Peaks, y porque me medio blusero también, ¿o no? ¿Un poco tiene Ezequiel? No, y también sí, porque sí. le da... Más ya cero, capaz, ¿no? Yo diría que sí. Le da el clima. Levanta... Hemos cambiado... En los controles está Álvaro Bretal, ahora. O sí, sea, antes estaba Tama, ahora está Álvaro, Ahí el es Berretín el es así. Invisible. Son las 9 y 10, y cambia eh, la persona que opera el programa. Y le mandamos un fuerte abrazo. Justo llegó para el momento de hablar de cine, además... Por eso está Ezequiel aquí. No es aquí. casualidad. No es, no es casuali Nada es casualidad acá. Antes de que cuentes la columna otra ventana, yo voy a darle difusión concreta al ciclo de cine que organiza nuestra anterior operadora Tama, porque así lo prometí. Van a proyectar Videodromo, se llama el colectivo, este que se viene a sumar a la masa de colectivos que hacemos proyecciones. Hay que invitarlos. A, sí. a que se vengan a juntar con nosotros como como proyecciones terrestres, también a Videodromo. Eh, van a proyectar Suspira de Darío Argento de 1977, ¿la viste? No, vos sabés que no, no vi ninguna película de Darío Argento. ¿Por qué no vamos el día domingo, querés? ver. Bueno, ahí voy a contar. Eh... inviten al, a los a los por favor. Si van a hacer, inviten a los radioescuchas Es a las 20 horas el ingreso. Va a haber música, bebidas y comida. 20:30 se proyectan cortometrajes y a las 21 horas se proyecta la película. El domingo 15 de mayo a las 20 horas, entrada 15 pesos en Arriba la Luna. 50 entre 9 y 10. Número 746 y medio. Y además no, yo pensaba que la cortina que no la cambiemos porque además da pie a, a este momento, que es el cine, momento claro. del cine y me sí, parece no, no, que sí podemos tocar. A Ezequiel lo presentamos solo. No? Sí, lo presenté. Ah, sí, Saluda de nuevo. Hola. Hola. Ezequiel Duarte está con nosotros eh, después de y Álvaro Bretal Max. o a la vez de Álvaro Bretal, el mejor columnista de cine de la Radiofonía Nacional, ha habido no, en lugar, así segundo lugar. Y son compañeros de la cueva de Llovet. Ambos que, escriben todavía. para la revista de cine digital de nuestro a, otro amigo Álvaro Fuentes, el gallego Fuentes, a que le mandamos somos, un fuerte somos abrazo. Somos el, el colectivo de los Álvaros y los Pablos. Nunca Álvaros. hubo tantos pablo juntos sí, y, es y tantos, y tantos Álvaros. Álvaros. Son dos, pero Son es, suficiente. Dos. es suficiente. Y además, eh, La Cuella de Llobete está en una... Eh, campaña de acumulación de capital para invertir. Claro, es sí. un... no, en, Lo hemos en, contado, lo en, hemos contado, pero lo recordamos. Lo recordamos, recordamos el que el queremos editar un libro sí. ed idea.me busquen el libro de la cueva de Jobet y donennos su dinero. Sí, donen el dinero que es, que es una buena causa, es una buena causa. Bueno, Ezequiel que nos caía bueno, el día de hoy. Vamos a a, a comentar un poquito Eh, un Podríamos decir un fenómeno que viene ocurriendo desde el año 2013 eh, Que es el clúster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires Que fue mencionado hace poco en este programa Y yo pedí expresamente que se hable de este tema porque es muy interesante la Sí, propuesta. es muy interesante, como yo te decía, eh, ya hace unos años que, que, que, que existe Pero a partir de 2015 empezó a tener un impulso especial, eh, podríamos decir Eh, acá la, la sede digamos Principal, original es En Ciudad de Buenos Aires, paradójicamente sí, En el la, la provincia de Buenos Aires Empezaron reuniéndose Sobre todo en Ciudad de Buenos Aires Y se creó la subsede de La Plata hace poco Eh, ...y de alguna manera de, de, ese, de ese modo se va incentivando la producción... ...también desde la ciudad de La Plata... Eh, ...pero con la mira de organizar a toda la provincia, ¿no? Ellos se definen como una asociación civil sin fines de lucro... ...destinada a agrupar y fortalecer a los sectores que contribuyen... ...al desarrollo del espectro audiovisual... ...promoviendo el cooperativismo y la capacitación constante. Originalmente tenían una eh, como decir una perspectiva más apuntada a la inserción en el mercado... Uh -huh. eh, y bueno, ahora han cambiado un poco la perspectiva y han reformulado un poco la, la, las búsquedas del clúster eh, buscando digamos, ellos, ellos siempre aclaran que no son una productora, no es una, una claro. productora de cine el clúster audiovisual eh, Si sí es, un, es una especie de, de, de, de reunión donde se pueden tejer redes, se pueden tejer contactos Para eh, digamos, eh, poder rodar películas eh, Para poder hacer capacitaciones también Hace poco hicieron una capacitación de dirección de actores en, eh, para, para cine Hicieron en su momento una capacitación eh, de, de sonido De trabajo con sonido en el cine también eh, Y se vienen reuniendo los días miércoles eh, En el eh, taller teatro de la Universidad de La Plata Eh ¿Qué es donde proyecciones terrestres está haciendo Claro, proyecciones terrestres, sus, eh, proyecciones todos los días miércoles, justamente. Exactamente, ahí los jueves, perdón, los miércoles, ah, no, tenés no, razón, los jueves proyecta ahí y jueves. un miércoles, el segundo miércoles de cada acá Está proyectando el, lo, lo acá Vázquez, en el Óvalo, exactamente. Venta. Eh bueno, uno de las eh, de las cosas más interesantes que tiene el clúster mm. es una, un proyecto que se llama Talento Integrado que busca impulsar y desarrollar, eh, digamos, distintos proyectos que se presentan dentro del marco del Cluster. Eh, desde 2015 la fecha han hecho 13 largometrajes a partir de, de este talento integrado, donde alguien va con un proyecto, con una determinada idea, puede ir incluso ya con alguna cosa filmada, con alguna cosa hecha como para poner en discusión. Y se van sumando la gente que, que cree que puede colaborar y que quiere hacerlo, se va sumando en distintos aspectos técnicos como para completar un equipo de trabajo y poder eh, filmar. Eso es lo que te permite el cluster, digamos, cruzar, además de cruzar conocimientos, también poder cruzar trabajo. Sí, y no es exclusivo para los eh, o las directores y directoras de cine, sino que Está también... Está abierto. Claro, por ejemplo, otra ventana va a empezar a participar ahora de ese espacio, eh, es porque es como, bueno, un espacio de... Claro, cada uno puede aportar, así como desde otra ventana podemos aportar, por ejemplo, teniendo un espacio de difusión, porque claro, muchas veces las películas se sala, hacen, ¿no? pero después no, no tienen sala, así que, bueno... Eh, y eh, me interesaba A partir de este tema del, del, De la sección Podríamos decir de talento integrado De Cluster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires eh, Hablar de una película eh, Que se está En proceso Digamos de producción que porque es de, de un conocido nuestro de proyecciones terrestres, de Barrios, de Barrios que es Barrios, Movimiento una abraza, Fede, eh, Movimiento es una obra de teatro de improvisación interdisciplinaria ahí, eh, además de teatro mezclado con música con pintura también eh, y eh, digamos a partir de esa obra pero excediendo la al mismo tiempo es que surge esta idea de, de largometraje que sería el primer largo de Federico eh, Movimiento eh, el día 26 de mayo jueves 26 de mayo a las 21 horas va a estar eh, esta obra de improvisación eh, efectuándose en el teatro taller de la universidad eh, y ahí mismo van a estar filmando para la película así que están pidiendo que la gente se acerque, no solo para ver la obra sino para participar de una experiencia única porque es una obra de improvisación por lo tanto no, no, es irrepetible en ese sentido eh, y va a ser capturada digamos, para siempre eh, o, o casi para siempre por las cámaras de Federico Barrios y de todo el sí, equipo Federico y compañía porque producen en conjunto con Absolutamente, los chicos es la de, de proyecciones de, de tejido rítmico y proyecciones terrestres que serían uh -huh. los, los, los los que producen digamos a partir de un proyecto que se empieza a gestarse en el clúster audiovisual o que tiene también gestación en el clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires me parecía que era un buen ejemplo para traerlo porque está la posibilidad de participar como decía yo este jueves 26 de mayo a las 21 horas eh, de ser parte de, de esta película Eh, bueno además de estas otros largos por ejemplo que han producido eh, El secreto libre de Horacio, de Horacio Florentín Susurros del árbol de Wolfgang Vallejo Simpatía Inc. de David Vargas Exilio de Olga Tapia y eh, o sea se está produciendo mucho quizás lo que falta todavía es dar más sala proyecciones terrestres claro. está trabajando mucho en ese sentido Están trabajando acá con... desde otra ventana también intentamos sí. colaborar para darle Estuvieron los chicos de proyecciones terrestres en una de las primeras berretines contando que había venido juan ese día y vino con ellos vinieron con él Eh, contando un poco este nuevo proyecto de eh, hacer circular películas, sobre todo cine local, uh -huh. no nos referimos con local a platense necesariamente, sino local, provincial y nacional si se quiere, pero más con una visión latinoamericana y nacional sobre todo, de dar sala a proyectos que no están encontrando lugares de difusión, eso es lo que están pasando en el taller de teatro de la UNLP. Y de esas películas se elige una por mes del mes anterior y se proyecta acá en el Olga Vázquez los el segundo miércoles de cada mes a las 21 horas. Eh, una aclaración final, este miércoles 8 de junio a las 14 horas Hay una nueva reunión, para el que quiera, el que no conocía el proyecto, quizás si quiera pasar a dar una vuelta a ver qué onda. Eh, miércoles 8 de junio a las 14 horas es la próxima reunión del clúster Y como decía, el que quiera participar en la realización de la película del primer largometraje de Federico Barrios de Movimiento, el 26 claro, de mayo a las 21 horas a salir como espectador de la obra de teatro, claro. digamos. ¿En eh, es Perdón, ¿en Calle ¿en 10, número ah, 1076, entre 54 y 55, el taller de teatro de la UNLP. Está Ajá. bueno esto de lo que hablamos el otro día, cuando también contaron un poco los chicos de Cluster, y, y que por eso también salió la idea de la columna, de que está como surgiendo todo el tiempo, ¿no? Como espacios de participación y de organización para poder llevar adelante lo que solo no se puede hacer, digamos, ¿no? Como que producir cine tiene muchísimo costo es, es, es muy difícil eh, muy realmente difícil. hacerlo y llegar a, a que la gente vea el producto, porque tampoco tiene sentido producir algo que después no lo va a ver nadie porque no lo puedes hacer circular y bueno, este tipo Ese de iniciativas es uno iniciativas, de los grandes problemas justamente de, de uh -huh. del cine argentino desde la creación de la ley de cine se multiplicó exponencialmente la cantidad de películas que se hacen, claro. pero nunca se terminó no de mejorar si, el tema claro, de la distribución de la y de la exhibición es loco también que, que haya un montón de cines donde te pasan la misma película de afuera claro. así, una y otra vez es como que... Sí, hasta que además, no se más, digo, más allá del problema puntual de La Plata, que no se estrenan películas interesantes internacionales, que se estrenan muchas en Buenos Aires, por ejemplo más sí, allá eso, mucho menos eh, lo que es la producción local que eso siempre fue así, ¿no? pero digo más allá eso, lo interesante de eh, unirse ante eso no y como de tratar de impulsar políticas colectivas de producción de distribución a través de espacios no regulados por esos mismos agentes, como puede ser Gloria Vázquez, como el taller de teatro de la universidad digamos, como centros culturales y espacios que no están regidos por esa lógica, pero no hay forma de hacerlo si no nos comunicamos digamos, sí, si no nos encontramos claro. en un lugar y ponemos en común y me parece Justamente también esa interesante. Esa cosa de construir redes que es lo que se propone, uh -huh. es lo que consiste básicamente el clúster audiovisual de la provincia. Sí, también me parece interesante poner a disposición el conocimiento, ¿no? O sea, como decir, bueno, loco, yo sé hacer esto ¿no? <ríe> o sea, y no me lo quedo para mí uh -huh. o por... Digo, seguramente muchos de los pibes laburarán por eso también pero bueno, guardan un pedazo de su tiempo y de sus capacidades a llevar adelante cierta tarea para también colaborar en las producciones de otros, uh -huh. me parece que eso es um, algo súper valorable de esta sí. iniciativa y que está re bueno el que... cooperativismo llevado uh -huh. a la producción cinematográfica, que no digamos. ha pasado, acá no ha pasado no había pasado, digamos, por lo menos en los últimos años no se había dado y es esto también, digo, las emergentes, como decimos recién hacíamos publicidad de Videodromo de la Cueva de Jové, digo y son eh, colectivos que después nos terminamos encontrando en un montón de situaciones compartiendo eh, actividades y, y, y poniendo agendas en común ¿no? que me parece que es lo, lo principal para poder avanzar si no, es muy y también rescatar algunos más bueno, no sé si estoy viendo bien una, una actividad de fabio están rescatando también sí, eh, obviamente eh, rescatar figuras claves y, de claro, nuestra claves cultura de, uh -huh. y si sí. tenemos que hacer eh, un berretín de homenaje a, a leonardo fabio Ya habías, dicho, de ya habías dicho uno de Manuel Puig, lo vamos a hacer a Manuel Puig y ahora Leonardo a Leonardo Fabio. Fabio. Vamos, Tenemos ya, va, vamos a esperar hagan la lista, no pues pido. yo me olvido, claro, claramente no me te, olvido. no te olvidás, te estás acordando. Me estoy acordando ahora sí. porque me vas a acordar ese quién. <risa> pero Leonardo Fabio es el próximo berretín cultural, todo musicalizado por Leonardo Fabio. Álvaro Oretal levanta sus pulgares. Gracias, Ezequiel, por haber venido uh, esta y, noche. Iba a cantar algo de Fabio, pero no... No, no, canta, canta, canta, no es necesario. Dale, sí, Va, no, sé, no sé cómo canta ese, capaz que canta un blues, bien. Un blues, un no, blues, porque tiene que ser blues. Esta noche tiene que ser blues. No, tenemos blues, tenemos blues hoy. Después, <risa> Fabio, el viernes que viene cantás. Totalmente. Vamos a escuchar una de las bandas fundamentales del blues nacional, hay que decirlo así, porque en Memphis, la bluesera, hay, hay posiciones encontradas, pero sí. nadie puede discutir también Yo no soy un hombre muy blusero. Bueno, pero a mí filabela Pese a hacer acá de mis así que me reservo mi opinión que no vale nada en este que caso. Que no vale nada. Realmente no vale nada. <risa> no, no, sí qué vale, no? Sí, sí, quieres decir? Dilo. Eh, no, no, nunca me interesó el Memphis. Bueno, bien, ¿qué quieres el barretín? No importa. Lo ¿Vos lo no querés es... pero, lo tenés? Pero, ¿De qué querés pero, el berretín? Tenemos que decir que lo <risa> más, quédense, no cambien no, la radio. No, no, hay que decir no que, que es lo más Memphis. Hay que decir que, <risa> que venimos con la vara arriba. Venimos escuchando sí. blues. Cosa. No podemos negar que, eh, por lo menos en los años 90, Memphis ha dado masividad al blues en Argentina. Hay gente que le gusta, gente que no tanto... Tienen canciones muy polémicas, como La Bifurcada, sí. por ejemplo. Una canción polémica con clara misoginia, y que decirlo, no la vamos a negar. Pero no hemos elegido esa canción, obviamente, <risa> para por pasar suerte. hoy. No sino todo lo contrario. Eh, esta banda se formó en Mataderos en el año 1978 y alcanzó su máxima popularidad la década del 90, por supuesto. Fueron Cortina de Tinelli, por ejemplo, en su sí, momento. No, ¿no? Sí, ¿no? Exactamente, Moscato, Pisa y Faina. Eh, vamos a escuchar una versión en vivo que es del 25 aniversario antes de que fallezca su principal actor, no Adriano Otero no, no. que era el, el frontman de Memphis La Bluesera, sacaron antes de eso un disco doble, festejando su cuarto de siglo, y vamos a escuchar de esa de esa de ese show en el Luna Park en noviembre del 2002, un gran blues que es, habla de la clase trabajadora y los estudiantes, por supuesto y es el blues de las 6 y 30 gracias vamos. Ezequiel por haber venido ahí vamos que tenés que ir a la escuela hombre, levantate, que tenés que ir al trabajo En luz de las 6 y 30 me desespera te suena el despertador, me siento un esclavo el luz de las 6 y 30 me desespera te suena el despertador, me siento un esclavo los párpados me pesan, mi boca se abre y bostezan. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado, para el colectivo. Me voy a trabajo forzado siempre dormido. Bus de las 6:30. Y, ¡Oh! y qué feliz que soy disciplinado Trabajo horario corrido y tengo el sueño cortado El luz de las 6 y 30 se raya todo Pobrecito no puede cambiar nada El blues de las 6 se llora todo También se levanta de la cama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 Hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 13 desde las 10 de la noche, Pablo Milich y Fernando Rossini presentan De qué río. Centro Social y Cultural Olga Vázquez 60 entre 10 y 11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 y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscribite al 0 0221 453 2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Arranca el día en Radio Nauta. Escuchá de mañana es mejor.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 En radio nauta está sucediendo el berretín cultural continuamos con el berretín cultural ya nos acercamos no falta un montón para el final falta media hora no había mirado el reloj, son las 9 y media de la noche en el Olga Vázquez y en el resto del mundo, esperamos que también sea la misma hora eh, estamos en el Olga Vázquez, en calle 60 10 y 11, que tiene números de teléfono sí bueno les voy a contar que el teléfono del Radio Nauta es 451-6917 y el Whatsapp es 221-670-5190 todavía los números funcionan sí, Ay, pero eh, nos recomiendan decir 500, no, 670, 51, 90, porque parece que así, 670, 51, 90, como que se fija más en el inconsciente colectivo. El Olga Vásquez eh, es un lugar donde pasan muchas cosas, entre ellas talleres, eh, y este es el momento del taller Marta, que justamente lo da Pablo Pesco, yo voy a dejar el estudio por unos minutos porque se vienen las lecturas. Hola, bueno, les, con, les, comento, les comento que el taller Marta eh, es el taller de, de poesía de Olga vázquez que nos juntamos los jueves a a escribir a leer autores y a escribir y están conmigo eh, Kimé y Emus, dos compañeros del taller que trajeron poesía para compartir y también está Sofi, pero no va a leer, está acá atrás, así que está escondida pero se puede sentar acá con nosotros también y, y compartir Bueno, bienvenidos Ah, ah, muchas acá. gracias Pablo <ríe> Bienvenidos al programa ¿Cómo están? ¿Con frío? ¿Con... Y hace bastante frío la verdad <ríe> Hay un frescor dando vueltas En el ambiente Bueno, y vinieron acá para... Van, van, ¿qué, ¿Qué van a leer? ¿Van a leer poemas que escribieron en el taller? ¿O, o fuera? O... Eh, no sé. Sí, yo iba a leer dos poemas que, que escribí en el taller Y no sé, vos qué que tenés planeado leer Sí, yo tengo uno que no escribía en el taller Y otro que sí escribía en el taller Bueno, entonces tenemos tres que escribieron en el taller <risa> No, bueno lo, lo, lo importante de esto es que eh, Para los radioescuchas vamos a leer poesía Así que bueno Eso eh, es lo importante Así como disfrutan del blues y se dejan llevar por las notas eh, Disfruten de la poesía y déjense llevar por las palabras eh, you know, like Corté mi aeroplano hasta formarlo arroz. Ojo extinto entre la forma, que carcome y, y contornea y carcome, mientras balbucea un cálculo de otro cuero. Inclusive las álbanas soplaban en el momento, yo, sujeto a las campanas anteriores, no podía ni solar ni plato. Ese cielo pasto, apalé, otro recuerdo en el calendario, Cosa de subir, lechuga tapando a la abuela de su deseo, salpicando en la pastilla infinita hormigo bisagra, la abuela paloma alterna volviéndose sábana entre el aeroplano y mi mente, mi mente me juega a las damas con todas las fichas a mi favor. Estornudar y decir salud, mirar la saliva en el pañuelo. Mis ojos cerrados no lo vieron llegar, era el sol y yo la luna, en un eclipse, ¿quién lo diría? Bailamos un tango alguna vez y me rebotó con sus manos de vidrio molido, ásperas como lijas. Esa noche soñé con mi casa, la de la infancia. Sostuve un vidrio toda la tarde. Estaba oxidado el espejo madre y el hijo vidrio me miraba. Estuve mirando el vidrio toda la tarde, la gente me miraba y yo miraba el vidrio, la gente me hablaba y yo escuchaba el vidrio, la gente me abrazaba en ese entonces y yo, prepotente y obnubilado, ciego por la pasión y el odio, respondía al abrazo destrozando el vidrio contra la pared. Ahí desperté y me había dado un calambre, vi mi espalda en un espejo lastimada y una nota, él se había ido. Si estuviera preso, si estuviera preso, estaría preso, y no estoy preso. Si, si estoy preso, estoy preso acá, donde estoy, mi cuerpo. Si estoy preso, estoy preso ahora, en el presente, mi hoy. Si no estuviera preso, no estaría preso, y estoy preso. Si estoy preso, estoy preso yo, en el yo, mi identidad. Si estoy preso, estoy preso escribiendo por las palabras. Si estoy preso, sé que estoy preso en la conciencia realidad. Si no estuviera preso en la conciencia realidad, no estaría preso en la conciencia. Y... Estoy preso en la imaginación, la posibilidad Si no estoy preso en la imaginación, posibilidad No estaría preso en la imaginación Y estoy preso en la conciencia Si lo imaginario fuera real, el sentido sería contradictorio Y no estamos presos ¿Sabes? Muchos de ustedes quieren saber... Muchos de ustedes quieren saber por qué llamé el guitarre de Lucille. Junto a la maleta de viaje. Ese día, el sol tenía conjuntivitis. ¿Vas a volver? Sí. A hacerte mierda. Dijo sin decir mientras yo tocaba los acordes de Blowing in the Wind. Denver. Debería haber escapado a de Denver. No era difícil llegar si continuaba mintiéndome. Pero la tela negra ya había aparecido, como un mantel sobre la mesa, fúnebre, abrazándome con sus dedos flacos y huesudos, estaba mi musa, tocando mi cara, besando mi cuello, pasando el filo de sus dedos por mi garganta. Sería estupendo si antes de irte, cenáramos una vez más. Sentí entonces, en el hueco, algo conmovedor. El hombre començó una bola allí, començó bravlar, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Alguien vio a Jacques Renault? Lo busco hace siete pensamientos y no tengo ni una taza. ¿Alguien vio a Jacques Renault? Se fue y me dejó ordenando fichitas con su famosa caja de cartón corrugado. ¿Alguien sabe dónde está Jack Renown? Ni siquiera, ni siquiera sé cómo se escribe Ayer vi su exposición Era buena, muchas pinturas Antes de preguntar Jack Renown Las pinturas de Mr. Jack Y me susurró al oído Mientras estaba cagando Formato Formato Digo, soporte Soporte ¿Alguien vio a Jacques Renault? Metan su idea en una caja de cartón corrugada. Llenen una palangana de harina y agua tibia. Y párense descalzos en ella. ¿Alguien vio a Jacques Renault? Se la pasa traficando ideas de cuerpo en cuerpo. De harina y agua tibia y párense descalzos en ella. Lloren. Usen una cebolla si es necesario. Prendan fuego la caja en la bañera. Y canten una canción de zapa. Pensando... Que su idea está dentro de ustedes Eso es que Jack te bese los pies Estoy lejos Estoy lejos Estoy fuera de los márgenes Estoy escribiendo lo prohibido en lugares incorrectos. Y a lo lejos escucho tu risa. Pero no puedo verte. Es obvio. Me salí del margen. Estoy muy lejos de ese lugar donde vos me estás gritando. Y por eso me cago de risa. Porque acá estoy repiola. Y vos sos alto gil. No nacimos como moldes. No me conviertas en uno. Porque así vas a dibujar una línea. Que yo de todas maneras voy a cruzar. Y vos detrás de la primer margen vas a seguir siendo alto gil. Pasó el taller Marta con Cortina de Baby King, Lucille, sonó. Leyendo, leyendo, leyendo poesía aquí en esta canciones. noche. Eh, la producción pide que para la próxima el próximo espacio de Marta suene el famoso tema Marta, sos la número uno. Ah, sí, da, da, da, joya. Le recordamos que Marta es manija artística rebelde trabajando amor. Sí, es la, el taller de poesía que sí. coordina Pablo Pesco, que no me acompaña aquí en el Berlín. Sí, sí voy a dejar de coordinarlo. El taller ya está, ya va a ser autogestivo, va a tener que ser más de... Eh, cada uno lo coordina a su manera. Así que vamos a intentar eh, romper un poco las estructuras estas... Eh. ¿Qué? ¿Están vestidos? Pregunta. mira en general Prunkker. sí, estamos vestidos, pero... Pero quién sabe mañana. Siempre hay ilusiones. Quizás mañana. Ese es un gran Quizás blues mañana. que hoy no vamos a pasar. Quizás Quizás mañana de papo no, ¿Qué temas? ¿Nos podemos ir con ese? En vez del que eligió el Facundo no? No, bien, ah. bueno, eh, no. no nos vamos a ir con ese, sí, claro. entonces eh, Ezequiel, ese sí está aquí todavía, porque se quedó charlando con su amigo Álvaro Bretal de La Cuella de Jovet, les son gente que escribe cine. Le les iba a recordar los nombres para, para las dudas, sí, ¿no? dale, porque dale, como, dale. como no los volvimos a presentar, fue todo, es Kimé y Emus, dos eh, compañeros del taller de poesía, que bueno, escriben muy lindo, la verdad que escriben muy bien, Y estamos intentando hacer una publicación, así que ya dentro de poco van a poder obtener su libro de Marta eh, en el Olga. ¿Ustedes también van a hacer una plataforma de idea menos No, por ahora no. No, lo van a editar ustedes. Lo vamos a editar nosotros, sí. Ah, muy bien. el cálculo que lo vamos a imprimir acá en la imprenta de Olga. En la imprenta del Olga, de Lolga, uno de los productivos mm. del Olga Vázquez porque este programa, el Berretín Cultural, es el programa del Olga Vázquez aunque a veces... Eh, deriva en otras tangentes, pero sí, lo sigue siendo. El Olga Vásquez está en calle 60 entre 10 y 11 y es un centro cultural, político y social autogestivo. En realidad, el Olga Vásquez depende de este programa. En función de lo que se hace en este programa, el Olga Vásquez... Eh... Sí, no sé <risa> no. si todo el mundo estaría de acuerdo con esa definición, pero bueno, digamos que sí, eh, porque en realidad, eh, en este momento, por ejemplo, en el Olga se está escuchando el programa por altavoces. Sí. así como eh, está muy bueno eso, porque está todo el mundo escuchando blues, como nosotros hay gente en el balcón, por y, ejemplo está prendido, está prendido está, en China está ahí tomando bebidas, son las 10 menos 10, nosotros nos vamos a ir en breve antes de irnos vamos a recordar los números de teléfono, si, sí, el teléfono es 451 69 17 ese es el número de línea de Radionauta, y el Whatsapp es Eh, 2, 21, 6, 70, 51, 90. Ahora sí lo dijiste bien. Yo dije como, de la 2, no de la 3, porque me querían decir así 500, no, de la 2, 51, 90. Hemos hecho este berretín cultural especial de blues y para, antes de irnos, vamos a escuchar a una de las bandas que actualmente está haciendo uno de los digamos eh, productos musicales más interesantes de la escena local, hablamos de los espíritus que sacaron el año pasado su disco Gratitud eh, este, esta banda que es comandada por Maxi Prieto, uno de los músicos más talentosos que ha dado los últimos años nuestro país, eh, junto a Santiago Morales, ellos hacen eh, música muy con muchas mixturas, ¿no? pero hay una raíz del blues eh, muy muy muy fuerte el jueves pasado, le, el suplemento no, de Página 12, salió oh, con con tapa de los espíritus y les hicieron una nota eh, sobre el momento que están viviendo, porque bueno ahora están haciendo una gira por México, por ejemplo, porque están la, la verdad es que están teniendo muy buena recepción de su disco. Algunas de las cosas que dice Maxi Prieto eh, en relación a Gratitud, que es el disco que hablamos, queríamos que fuera un disco amazónico que tuviera esa cosa más tribal. Fuimos en busca de algo más viejo, algo que remitiera a la tierra sin una época determinada. Y esto en realidad tiene que ver con que, eh, si bien hay claras raíces eh, blueseras y de la vieja escuela del blues, también eh, fusionan con otros eh, géneros más vinculados a la música negra, ¿no? Pero, o sea, el blues es música negra, pero que también más viene... Ítmico hay eh, que o sea su origen el blues tiene una raíz africana ¿no? de, del tráfico de esclavos eh, en el río Mississippi en el sur de Estados Unidos y ellos retoman un poco esas raíces pero más profundamente eh, y bueno cuentan un poco ahí en esa nota en el no, cómo es que grabaron Gratitud eh, en marzo del 2015 se juntaron en el bar Cultural Plasma que es el lugar donde tienen su estudio que es un estudio totalmente casero armado por ellos para grabar cuatro canciones nuevas que tenían y finalmente, eh, tocando ahí en, en, en ese estudio improvisado, termina saliendo este disco. Santiago Morales dice, había más dudas que otra cosa, no sabíamos bien lo que estábamos haciendo, pero grabando ahí la manija pudo más y salió el disco muy rápido. Y este disco fue considerado uno de los mejores discos del 2015 por la revista Rolling Stone, entre otras eh, publicaciones del rock nacional y del indie también eh, del, del país y es la verdad el disco es un igual que el primero eh, que sacaron que es, eh, lleva el nombre de la banda es, es muy muy bueno tiene muchísima variedad de ritmos y de sonidos Lan se lanzó de manera gratuita en Bandcamp en principio y Confirma, según Página 12, a los espíritus como un proyecto capaz de procesar la sobreinformación cruzada de la época. Conviven desde Wolf y Moody Waters hasta Tanguito y Fela Kuti, dicen, ¿no? Y también eh, la reacción natural a la corriente del indie rock que gobernó el under nacional de la última década como una experiencia tanto espiritual como física. Dice Maxi Prieto de la corriente indie, de la cual siento que vengo, fue quizás más pensante que otras músicas un público más consciente, más minucioso creo que es como cualquier intelectual que se olvida de lo más básico el cuerpo, él uh -huh. hace una crítica y en realidad al indie del cual se siente parte pero que siente que se, fu se fue intelec intelectualizando eh, con el correr del tiempo y que se olvidó de dónde viene no eso es un poco lo que plantea Maxi Prieto cuando dice esto y los espíritus retoma fuertemente la cuestión corporal del ritmo de la del baile, muchas de las canciones de los espíritus dan para bailar, tienen como algo tribal, ahí como de medio para el fuego, ¿no? Eh, el año pasado los espíritus estuvieron tocando Acá en el Olga aquí, Vázquez Aquí mismo, aquí abajo Sí, explotó el Olga, la verdad fue una de las fechas más grandes que tuvo Y también estuvieron en el Berretín Cultural Charlando con nosotros en ese momento Sobre el disco que se venía, todavía no había salido Gratitud, estaban presentando los temas Estuvimos hablando sobre el arte de tapa Y sobre la grabación También estuvieron contando ese estudio Que improvisaron eh, en el bar Cultural Plasma Y si te parece... Pablo. Sí, estoy así muy callado. ¿verdad? No, es que estás buscando los espíritus. Estoy el, buscando, estás, tengo los espíritus informando. Bandcamp y, y el disco Gratitud lo puedo publicar en la sí, página del Bandcamp. Sí, porque Gratín sigue Cultural. siendo gratuito el disco Gratitud en la página de Bandcamp. Así que vamos a escuchar una de las canciones de ese disco. En este caso es un blues. Obviamente hemos elegido un blues bien rioplatense, bien nacional y popular, se podría decir, la de campó. los espíritus. Eh, se llama Negro Chico. Negro chico tiene hambre y la ma madre... cash no me mata a la noche me voy a curtir juntando las monedas negro chico se aprendió a contar si sí, juntando moneditas negro chico se aprendió a contar. Fuera la bamba Si hace frío hay un fuego Al costado de la vía del tren You're right perquè és este... Chora. Llegó el momento de irnos, Pablo Pesco Amanecí a la mañana y oh. desperté cantando blues no, no, no, no, estamos a full, nos han llegado mensajes de Whatsapp Yo sospecho que este mensaje que dice Qué lindo berretín otoño y blues Tiene que ver con un mensaje que envié más temprano acerca de la gente Que dijo que no iba a escribir más, pero que de pronto estaba volviendo a escribir Sospecho que... Que viene por ese lado el mensaje, eh, sobre todo por la Asociación del Otoño y del Blues y la apreciación de que es un lindo berretín. Muchas gracias a los y las oyentes que están escuchando el Berretín Cultural. Ya casi son las 10 de la noche, hemos hecho lo que hemos podido. Sí, salgan a la calle y miren el color del otoño. Porque hemos tenido esa discusión hace poco sobre el color. Los colores del otoño son únicos. Los colores si saben, del otoño son los, mis colores preferidos. Son los más lindos. Y son los colores del blues también. Sí. Hay que decirlo. Están vinculados. Sí, Por eso es hemos elegido la música de esta noche. Y porque también lo teníamos... Mucho más que hacer. <risa> y salió, salió este plan, pero fue un éxito. Hay que reconocer que fue un éxito. El productor está hablando mal de nosotros del otro lado del vídeo pero tiene que reconocer que fue un éxito eso el Verde es Blues. Eso. Le agradecemos muchísimo a Álvaro Bretal por haber estado en los controles en la segunda mitad, que fue clave sobre todo en la parte de la poesía y sí. hubo como Además, momentos Además, sobre todo porque si no estaba no había controles. No había controles. Eso es lo clave. Eh es mandamos un beso con abrazo a Carolina que ya está aquí para hacer ahora ahorita, que empieza a las 10 de la noche, así que a no correrse de la 106.3, frecuencia modulada Radio Nauta, nosotros nos despedimos hasta el viernes que viene. Saludad a la gente. Vos me, me tenés que manejar. Decime, sí, ah. saludad a la gente. A, a mí se puede escuchar por, por la compu. Sí, eh, radionauta.com.ar. Radionauta, y quédense escuchando ahora ahorita nosotros nos vamos a despedir con una canción que eligió Facundo Pérez porque no podía ser menos el nunca y ha elegido una canción de la Mississippi otra de las grandes bandas de blues de la Argentina blues bien bonaerense se podría decir también como los continuadores de la esencia de Manal que nombrábamos más temprano pero en verdad la canción la elegí yo o sea elegí a la banda pero yo elegí la canción que se llama un poco más una de las canciones preferidas de mi madre a quien se la dedico y le mando un fuerte abrazo. Nos encontramos el viernes que viene. Hasta el viernes que viene a los radioescuchas y bueno, y que tengan una semana hermosa. Pongan me gusta en nuestra página, Alberretín Cultural, en Facebook. Nos encontramos el viernes que viene. Muchas gracias por oír. Hasta luego. Espejo y me encuentro bien. El mismo gesto, el mismo ti focarer apreté. No me alcanza, no, no me alcanza hermano. Se necesita un poco más. Y a día en vos enredivo, vos ensei. Y algún amigo viene dice que tenes todo para ser feliz, no gastas, no, no no te alcanza, Se necesita un poco más. se pierde y siempre viene de la vida